simpático somos pereza y te mandamos un besote y dos palmadillas en la espalda p l a k p l a k pero con tres votos más tres votos más suficiente para llevarse y hacerse con la medalla de oro pereza pienso en aquella tarde y o que soy un animal que no entiendo de nada que todo me sale mal te tuve cien días dentro de mi cama no te supe a pro

私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のためにのために私のたのために私のために私のために私のたのために私のためにのために私のたのために私のために私のために私のたのために私のためにのために私のたのために私のために私のために私のたのために私のためにのために私のたのために私のために私のためにのののののののののののののの

私が手を取ったのを見つけたのを見つけたのを

estábamos う u n t o s

d h、oh. e

En aquella tarde, ganadores hoy en los 40 Classic. Gracias por rugir conmigo. o nada, cuando pienses en aquella tarde, a ver si te acuerdas de alguna de estas. La que compartimos tú y yo de lunes a viernes, de 5 a 8, 4 a 7 en Canarias. ¿Y ahora? a ¿eh? q u é tal estáis? Hola, Guillén. Hola, muchachos. ¿Qué tal? Bien,、eh, hoy voy a preguntar, como es lunes, un tema suavecito. ¿Qué músico te te pondrías en tu f u n e b r e ¡Ah!

sí claro a ver es que mira fíjate tío lo que se ha puesto este fan de sí, la música、sí、lo he visto, electrónica lo he visto. mira que te mato a tope ¡Ah! ese ataúd acaba de b e s a camilla <risa> Bueno, y comentándole ahora lo hablamos

You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make a million dollars.

to see, Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places. And the men are all the same. You don't look at their faces. And you don't ask their n a m e I'm your father.

Do what you want me to do I'm your private dancer A dance r for money And any old music will music

Las 8, las 7 en Canal.

cuenta de que es clásica ahora mismo en este momento he sido, he sido testigo de cómo jorge sánchez se ha convertido en un clásico de golpe sabes que lo esto de la edad no va por escalones va por rellanos、Ajá. pues acabas de pasarte al rellano de a de los 40 <risa> o de los 50 ya o sea、Pero、está bailando、bien. aplaudiendo y moviendo el ritmo con el pie ha s a l i d o solo o t í por favor madre, madre, mía, madre mía madre mía

Bueno, hoy he estado mirando los memes, como siempre que me levanto, voy al baño y hago mis cositas. Lo primero, lo primero de lo primero. Y claro, lo primero que encuentro es un, un, un entierro,、uh -huh. entrando en a t a u t a a una iglesia. Vale. Y veo que es fan del techno y suena un musicote. <risa> y claro, la pregunta es: ¿Qué música te pondrías tú en tu funeral, Jorge? Pues yo iría por ahí, Celeda, Mr. Kestiganser.、Oh, ¡Hola! ¡Hola! a c ó m o se nota que es de Valencia el chaval? ¡Hola!

Tuya, elige, responde y escribe en el Instagram de los 40classic.oficial. Mira, Juan podría ser, por ejemplo, a ver, en el de George Michael, seguro.

v e l o esta canción, stay in life, mantente vivo, claro, nadie está pensando que te vaya a pasar nada, ni hoy, ni mañana, ni en la siguiente, ni que venga esto d e malfario. Simplemente lo he visto en un entierro de alguien que era fan de, del techno y que se ha puesto un m u s i c o tremendo e t en el, la hora de su entierro y lo ha dejado así por escrito, y sus compitruenos, pues se han hecho realidad, la verdad. La madre, a ver, la mujer, la parienta, o, o yo que sé, o la madre, o la viuda, pues estarían muy contentos. O sí, vete tú a saber, o estarían bailando muy fuerte. A mí me pasa, a ver, el.

Yo tampoco quiero que pongáis el Requiem de Mozart cuando yo me muera. Es más, prefiero un musicote. Así que si os apetece poner musicote el día de vuestro funeral, Instagram de los 40 c l a s s i c e los c l a s s i Esa es la pregunta del día. A ver, por ejemplo, Francisco Javier Dopico dice que me pongan la de no estaba muerto, estaba de parranda. Muy propio. Adela dice de Shao Mascoon. Claro, por supuesto, un poco de Queen. O de modestia. Eras un niño cuando.

Los cuarenta Classic te damos la mejor mezcla de números uno. Bob Baladas. La mejor mezcla. Solo aquí. Los cuarenta Classic.

Solo tus números, u n o

Cada uno en su entierro puede poner lo que le dé la gana, porque para eso es entierro. Aunque él ya no mande, puede dejar por escrito lo que quiera. Yo y he preguntado cuál es la música que pondrías en tu funeral. ¿Cuáles temazos pondrías en tu funeral? Por ejemplo, hay por ahí alguna que me dice pilar, me dice, y bailaré sobre tu tumba. ¡Oh! ¡Siniestro! ¡Sas e e guapa! Luego está Cámara Joaquín, que dice solo canciones de Joaquín Sabina. Bueno, pues eso también puede estar bastante bien.

Y la t i e t a 28 dice: It's my life de Bon Jovi. O It's now or never también. Pues mira, cualquiera de las dos me valen. Si queréis responder, como siempre, el Instagram de los 40 clásicos sirve para eso. Así que apuntároslo.

4 0 k q の e sin p a l a は、r a s 痕跡は、痕 a n

Venta Classic.

este lunes no tiene ni nombre i n ni pies ni cabeza acabo de ver a joan la porta bailando y celebrando lo del presidente al b a r ç a s í es un club serio s í bueno a ver hoy he preguntado para todos vosotros qué musicote pondríais en vuestro entierro funeral lo que queráis aquello que dices ostras pondría una de v i d g u e t t a bueno músicos cualquier clase la fórmula original con guillem caballé los 40 clases toreros muertos le pega le pega

Cambia tú también de lavadora con el r e n o v e de m e d i a m a r k y ahora r 72 euros en una lavadora Bosch de 10 kilos de carga por 499 euros. s h a c e un r e n o v e m e d i a m a r k、sí, sí, sí, sí, sí. Ana Mena, Bombay, Nick y Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la casa de la música, nuestro planeta. Entra en el eco de los40.com y descubre más. ¿Te unes? Sí, sí, sí. El Eco de los 40.

f r Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8.

Me encanta Classic c l a s i c Los 40 c l á s i c

私。<Okay. S 2> okay.

Pierce. Sí, podréis decir lo que queráis de ella, pero es magnífica, maravillosa y es nuestra Britney. ¿Qué canción os pondríais para vuestro funeral? <risa> Olga dice: I sleep when I die, de Bon j o v i O sea, ya dormiré cuando me muera. Muy bien, bien llevado. ¡No!

Luego está por ahí gente como Albert Zahn que dice la senda del tiempo de celtas cortos. Ah, mira, pues estaría bien. Mariposa dice the doors. Pondréme the doors. Bueno, sí, aporta la ataúd. <risa> vale, basta. Muy recurrente es lo del Shao Margo o e que dice Elith, por ejemplo, que continúa el show, pero aunque en otro sitio. Está bien. Esta sería una opción, ¿eh? c r a v e t House.

Las 9, las 8 en Canadá.

Estoy sorprendido en vuestra elección musical para el día más、eh, <risa> Más último de vuestras vidas. Hoy he preguntado eso: ¿qué músico te pondrías en el día de vuestro funeral? No faltan, ¿eh? gente con muy buen gusto. Montserrat dice Mediterráneo de Serrat. Wow,、bueno, está muy bien. Juan Luz dice: Yo, una buena banda de New Orleans. Lo he dicho siempre. Pues oye, pues sí, con sus tombones, sus trompetas, su bombo.

Es la pregunta de la noche. Podéis responderla a través del Instagram de los 4 0 c l a s s i c o f i c i a l e n Las preguntitas, los reels y ahí donde siempre, donde monta una historietilla y luego la pregunta.

t i m e

En los 40 Classic.

anastasia y moro lo estoy fuera yo no me conmigo no contéis no no he borrado tinder he bondado g r i n d r he borrado todo lo que tenía ahí de aplicaciones raras además todo queda ahí en esas aplicaciones no sé si os habéis dado cuenta s o l o quedan los restos del naufragio ir a ligar a las discotecas o a las bibliotecas como se hacía antes veréis qué tal bueno a ver cuál es la canción que os pondríais en vuestro funeral、eh, por ahí tengo al ver que dice dancing queen para despedir a la diva claro、no.

Oja,、oh, está Pablo X3 o 3X dice mi madre me dijo que en su funeral pusiéramos r a m s t e i n No me lo puedo creer. No es verdad. ¿Qué pusiste es el Duhas? Du. Duhas, du. du Mish. Duhas.

los 40 Classic te damos la mejor mezcla de números uno. ¡Op!

La mejor mezcla. Solo aquí. Los 40 Classic. Solo tus números uno.

De sobrevivir, no está sobrevalorado. Te lo digo en serio, Gloria Gaynor, que esto mucho disco, mucha historia, pero llega el momento que tienes que pedir la cuenta. doblas la servilleta, cierra sesión, s tu cuerpo pide tierra y dices adiós, mundo cruel y te largas, pero a lo mejor hacerlo con un baile, por ejemplo. A ver, ¿qué canciones pondríais en vuestro funeral? César Ortiz dice: No one but you, only the good d i e l a q u e cantaba Brian Adams? Ay, parecía no preparado, ¿verdad? Jeje. <risa>

A ver, por ahí tengo que Fega dice podría la de Yay in the Sky. Muy bien. Luego Lucio dice la del Cóndor pasa. Ahí con su flauta d Andina. Me tenéis atrapado. Maravillosos. We can work it out de los Beatles, diría Michilito. Pues muy bien. Es una muy buena elección también. Esta también podría estar. Lo del lobo hombre en París. Bueno, cada uno m u e v e como quiere, ¿no? Y pone su música en su funeral. A ver quién soy yo para juzgaros.

Escuchamos, bailamos y no juzgamos mientras enterramos.

He leído una noticia que me ha dejado como siempre. Un streamer estadounidense muy sorprendido al descubrir que las gallinas ponen huevos. Dice, no me lo creo, he tenido que preguntárselo a ChatGPT y a un amigo. No sé si es por estadounidense o por streamer, no lo entiendo. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Llega a Dickies una nueva y revolucionaria forma de encontrar pareja en la que lo último que verás será la cara.

Get up.

Siempre a estas horas, el consejito de Rodinger.、Eh, si escucháis los 40 Classic, escucháis este mensaje, con lo cual, decidlo si os lo preguntan.

Años y no me la leeré jamás de la coreografía de este single Aires de Beyoncé, que por cierto está inspirada en otra coreografía, una de Bob Faust, la que se llamaba Mexican Breakfast. Podéis buscarla por internet. Los 40 Classic, la fórmula original con Guillem Caballé. En Morning Box. Tengo novedad esta mañana.

La Novedad. Ya tengo ¿Novedad? el n o m b r e de Javier Penedo. Uy, el mote. Está Andrea la sirenita, Andreita la pibita, ¿Sí? Johnny and the whalers ¿Sí? y Javier Penedo el torpedo. <risa> Morning Box. Todos los días desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40 c l a s i c s Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido.

Sevilla, Sevilla, 94.8

Buenas noches a todo el mundo, son las diez y cuatro minutos, las nueve y cuatro. Si estáis en Canarias, tenéis la suerte de escuchar los cuarenta Classic, ya sea a través de nuestras antenas, la radio del Parte de toda la vida, con nuestras emisoras y frecuencias, a través de la TDT, puedes escucharnos también si nos sintonizas, o a través de los altavoces inteligentes diciéndole Alexa, ponme los cuarenta c l á s i c o oye Siri, ponme los cuarenta Classic, y te lo ponen.

Seguramente. Hoy la pregunta de la noche es: ¿Qué musicote podrías en tu funeral? En los40classy.oficial del Instagram. Los 40classy.

g i l l e m Caballé. En los 40 Classic.

¿Colación? Sí, vine a colación del tema de hoy, de qué música pondríais en vuestro funeral, pero son monumentos funerarios, las pirámides. Y esta es una noticia seria que han publicado muchos periódicos. Un estudio catalán asegura que las pirámides de Giza no fueron construidas por los egipcios. Tendrían 12.000 años o más.

Juro que es un estudio serio, de verdad que lo he leído en el periódico. No es broma, lo han publicado varios.

This. yeah, that's how we live, and you know, can't touch this. Look at my eyes, man.

si te damos la mejor mezcla de números uno. b a l a d a s La mejor mezcla. Solo aquí. Los 40 Classic. Classic. Solo tus números uno. Rock, rock.

Rama Rama

Ha venido cargadito de cosas. Los que no hayan visto los Oscars ya saben qué hacer cuando acaben de escuchar los números 1 de los 40 Classic. Si no los habéis visto ya y no habéis trasnochado en cuanto a política internacional y guerras y tal, Trump ha dicho: Oye, venía a ayudarme a cubrir esto del estrecho de Hormuz. Venga, que el petróleo para todos. Y todo el mundo ha dicho: Perdona, que guerra, cuando que estrecho, no me suena. Vamos, que le han soltado un déjeme, señora, pero como el de los secretos.

La Gente que no ve los Oscars en directo a las 4 de la mañana y cuando s o n en directo y luego se lo guarda para verlo en diferido y evita todo el rato, todo el rato que nadie le diga nada sobre los Oscars. Me parece bien, no, por ejemplo, no voy a deciros que una batalla tras otra es la mejor película y se la ha llevado el Oscar. Y también su director y la actriz Jessie Buckley para Hamed y Michael B. Jordan por los pecadores. Que mira, yo no sé muy bien, pero este no era muy a ver. Yo vi la peli a c e como de gemelo de sí mismo, pero tampoco es para llevarse un Oscar.

Y Amy Madigan o Maxi g a n se ha llegado la de Weapons. Ah, y mejor actor de reparto, Sean p e n n en este caso. ¡Ay! Y en Titanic Rose se salva sobre una tabla.

lo que duran dos p e c e s de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie l a d r a n d o a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios.

Y escarcha en el pelo. t e n í a razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo. Con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue.

d e j ó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina y por esas ventas del fino l a i n a

Pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María,

Para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías. Para no comprarla con b i sutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del Santo Reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días y quinientas noches.

Dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido, Cupido de mí. No, no pido perdón. No pido perdón. Para que si me va a perdonar, porque ya no le importa.

Siempre tuvo la frente muy alta, l a l e n g u a muy l a r g a y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozo el cristal de mis gafas de lejos, saco del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino, del Torrelodone. s

q u e pena tan grande. Negaría el Santo Sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía.

Para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, que t a r d é en aprender a olvidarla, Diecinueve días y quinientas noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas.

A las cenicientas de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma.

Que me piro, Mónica. Tú, ¿qué músico te pondrías en tu funeral? Pondría mi gran noche, de、ah. Rafael. A mí me gustaría una despedida con humor y con lo que viene siendo un poquito de cachondeo. Claro, que...、pues、normal, normal. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio Puede ser mi gran n o Me he quedado solo c a en t a n d o Bueno, ahora os quedáis con Mónica, que tiene toda la noche por delante para ponerte números uno. Yo vuelvo mañana eso de las ocho, A disfrutar la noche, ya sea grande o pequeña, pero seguro que es vuestra. Adiós.

Los 40 Classic, Classic. la fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic, ¿qué tal estáis? Es un placer estar esta noche aquí, vamos allá. En 2026, vamos a tratar de hacer un camino emocional con las canciones. Miles de voces cantarán como una sola. Canta conmigo, ¿quieres aullar conmigo? Muy emocionado, viendo la ilusión que le ponen, las ganas que le ponen.

Lo buena gente que s o m Hemos construido lo que somos gracias a vosotros y a vosotras. Espero que lo disfruten esta noche. Y nada, va por ustedes. q u i e r e esas 30.000 manos arriba. OBK, e el último de la fila. Iván Ferreiro, Rafa Sánchez de la Unión. Celtas Cortos, Alejandro Sanz y. aquí es tu mejor singer, Rob Stuart. Los 40 Classic con la música en vivo. Un placer poder cantarle así tan cerquita、eh, para hacer posible este concierto.

Buenas noches. En el sorteo de mi día de la once de hoy, la fecha ganadora ha sido. d o s de septiembre de dos siete! mil Y el número de la suerte, el. o c h o Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la once. Once, Ahora y siempre, bien jugado. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.

11, las 10 en Canadá.

Con Mónica Ordóñez. En los 40 Classic.